Tenemos ya con nosotros a Piru Zabalza. Rachaldeón, Piru. Rachaldeón. Bueno, estos días eh, a rosadía el barrio de rosadía está eh, en los medios de comunicación eh, por esa encuesta eh, realizada entre los vecinos, o por lo menos o con los votos de algunos eh, vecinos de Arrosadía, en la cual, entre otras cosas, eh, se viene a pedir que haya... Eh, ...presencia de cámaras de seguridad en las calles de, del barrio... ...cuéntanos un poco cómo ha surgido toda esta polémica... ...en torno a las, a las videocámaras. Sí, bueno, eh, esto dentro del proceso ese... De ...que nosotros consideramos ya en su día... ...lo consideramos como un paripé... ...de presupuestos participativos... Eh, ...el procedimiento ya sabéis que era... pues ...que los vecinos del barrio... pues eh, ...hicieron una serie de propuestas... Eh, ...limitadas pues por la, por la cantidad de dinero... ...que eran 500.000 euros pues para realizar mejoras en el, en el barrio, mejoras díndole pues de inversiones y no de gastos en materia social, sino más que todo pues temas de urbanismo, etcétera. Entonces, bueno, pues dentro de las propuestas, eh, que fueron alrededor de 950 propuestas válidas, no hay, insisto, no hay ninguna propuesta que hable de cámaras de vigilancia, ni una. O sea, es mentira que los vecinos hayan propuesto en papel, que haya cámaras de vigilancia. Lo que hay, eh o sea, quiere decir que todo esto, que esto es una, una interpretación que ha hecho el ayuntamiento de una, una encuesta que hizo la policía municipal dos meses antes entre los comerciantes del barrio, en las que les decía a ver qué le parecía si ponían eh, cámaras de vigilancia para vigilar por posibles atracos, etc. ¿Eh? O sea, todo esto es mentira. Los vecinos, en las propuestas que las tengo aquí delante, y se las puede enseñar a cualquiera, No hay absolutamente no aparece la palabra cámara de vigilancia no aparece, o sea, eso es mentira que es una patraña, es una maniobra política otra vez de UPN para con, controlar el barrio de Rosadía como tiene controlos al de Sarra, etcétera, etcétera lo que sí pedían los vecinos era vigilancia y seguridad en diferentes zonas del barrio que pueden considerar considerarse conflictivas que son la salida de una de una zona que es una discoteca los viernes a la noche los sábados a la noche pues se, se monta un tumulto pues porque salen eh, los, los ciudadanos y ciudadanas que están en esa discoteca salen a la calle y bueno pues hay un, un, un cierto altercado como pueden ser pues en las zonas de bares. luego también pedían vigilancia vigilncia suburb en zonas que hay poca iluminación porque hay que darse cuenta que a Rosadilla pues tienes un barrio extenso, que comprende a Rosalía y Centro Mariano Real, y el tránsito de una zona a otra, pues la verdad es que hay zonas que son oscuras, y que bueno la gente pedía más seguridad en tercer lugar, no hay ningún informe absolutamente ningún informe ¿eh? que, que sepamos nosotros y yo creo que no lo habrá, porque hemos podemos consultar incluso con, con, con técnicos en la materia, en el que El barrio de Rosadía sea especialmente conflictivo en cuanto al tema de atracos, en cuanto al tema de delincuencia, etcétera, etcétera. O sea, tampoco es una apoyatura que tiene el, el gobierno de UPN para interpretar eh, esa, esa, eh, lo de las cámaras de, de los vecinos. Uh -huh. Luego, el, el, insisto, puestos a la con vecinos, los vecinos han considerado que esto es una interpretación perversa del de concepto de seguridad y de vigilancia de la que se hablaba, de la que hablaba en, las, en las propuestas pero referidas sobre todo a zonas, ¿eh? incluso yo tengo aquí mismo las propuestas delante y son pues en diferentes en diversas calles que van desde la calle Mutil, en la zona trasera del tenis hasta la zona de Río Keyles hasta la zona del de, de Zadar son zonas del barrio, que, ¿ves que es muy extenso y que bueno, no tiene iluminación en fin, hay una farola en la zona del Pamplonica, en el aparcamiento de Pamplonica solamente una farola cuando es aparcamiento y bueno, pues eh, la gente pedía eh, un poco más seguridad y virtualidad Nosotros, doctor, ¿qué hacemos? Bueno, fijaos que para, para hablar de vigilancia seguridad, ellos en salida han metido el tema de las cámaras, ¿eh? Dicen, eh, asegurando que es una propuesta vecinal. Insisto, es mentira, pero lo que nosotros vemos es que esa vigilancia y esa seguridad que recama la gente, pues que se vaya a la raíz del tema. Es decir, si hay una discoteca, si el ayuntamiento da para una discoteca en la que caben 200 personas, en una en el barrio, en la calle Río Urobi, concretamente, en la que sabe que puede reproducirse atercados a la salida de esa discoteca en horas de madrugada en la que la gente está durmiendo, predominantemente gente mayor, lógicamente vamos a la causa. Y si se repite durante todos los viernes a la noche y durante todos los sábados de la noche del año, creo que es bastante fácil bastante fácil conseguir que no haya atercados o que simplemente es estar allá hablando con la gente. En fin, algo ...que no tenga que ver con esa medida represiva... ...100% y que atenta... ...contra el derecho a la intimidad de las personas... ...y por ...luego, otra cosa... ...ellos se amparan que hay 145 propuestas... ...de cámaras... ...cosa que es mentira... ...pero es que ahora resulta que tienen en cuenta... ...144 propuestas de vecinos... ...cuando han obviado... ...cuando han echado al cubo, al cubo de la basura... ...2.500 propuestas de vecinos... ...para una plaza verde en el barrio... ...para mantener el solar de calle... ...cuando ha he hecho por tierra las 350 firmas recogidas en el barrio y entregadas para conseguir que se hiciera la zona azul en todo el barrio para que se hicieran aparcamientos de sensorrios en todo el barrio O sea esto es, esto es el ayuntamiento que tenemos mm. este es el ayuntamiento que tenemos esto primero mentira y luego eh, la gente que hemos podido con la que hemos podido hablar luego eh, lo que han dicho es que, eh, que no no expresaron en las cámaras que sí eh, en determinadas zonas la residencia de seguridad pero no de cámaras ni mucho menos, ¿eh? incluso con comercios que nos han venido y nos han dicho, bueno, yo soy comerciante, a mí me, me, dos meses antes me vino la policía municipal para decirme eso y yo le dije que no. Y es más, o sea, en, en todas las ciudades del Estado español precisamente se está, incluso a los propios bancos que tenían las cámaras situadas en la acera, se les está diciendo que metieran las cámaras adentro porque estaban atentando el derecho a la intimidad de la gente que pasaba por ahí. O sea, esto es contra natura y es un ejercicio más de este control eh, que quiere hacer sobre el ciudadano de este gobierno. Mm. Piru, podemos eh, entonces considerar eh, que todo este tema eh, es una polémica artificial eh, es decir, eh, que por un lado eh, la inseguridad en el barrio no es tan no es un problema tan grave y que por otro, pues bueno, pues que tampoco la gente está reclamando eh, unas eh, medidas tan severas como la colocación de videocámaras en las calles claro En, en principio mira, en, vamos a ver los comentarios que se sean oído en el barrio, algo que que ya estaba poco menos que, que que que asumido como como como una realidad, es decir, eh, aquel viejo tópico que todavía por lo visto eh, en algunas mentes eh, perversas todavía permanece es que cada vez divide vigilancia, entonces la gente ha dicho, claro, porque estos extranjeros, porque estos ecuatorianos, porque estos no sé qué, o sea, fíjate la reacción de la gente. O sea, esto esto esto lo que ha hecho ha sido eh, eh alimentar Esa, esa, ese tema que estaba superado, que, que, que aquí prácticamente en no Arosadía estamos hablando del 17% de la población emigrantes y que bueno, pues con los ciudadanos con todos los derechos y deberes como todo el mundo, y está alimentando eso, entonces está diciendo claro, ponen en de gerencias porque fíjate estas cuadrillas, estas no sé qué, esto no sé cuántos y van un poco por esa línea entonces, eh, maniobra eh, ha sido una maniobra y, y la gente pues eh, yo creo que reaccionará y de hecho lo que nos han venido a decir lo que decía lo que te comentaba antes, ¿no? o sea La reacción que puede haber ahora hombre, yo entiendo que un comerciante que ha sufrido un atraco pues que le dirán mira te vamos a poner una cámara de vigilancia para que para que para saber quién te ha atracado, pero eso si no te va a olvidar del atracador si el problema no es ese hay una casuística y bueno pues alguien tendrá que tomar unas medidas y una medida de seguridad pasa entre otras razones por hacer un verdadero servicio público que debería tener la policía municipal y no acudir solamente al barrio a reprimir brutalmente cualquier persona que ponga una Una, una, un, ...un cartel en una pared... ...para anunciar cualquier... ...cualquier acontecimiento... ...eso es un verdadero servicio público... ...eso es un verdadero servicio público... ...y eso es ir a la casuística... ...e ir efectivamente pues a una labor... ...de servicio público, de policía... ...a de servicio del ciudadano... ...eso sería una policía municipal... ...como como tendría que ser... ...y en todo caso siempre hay una casuística que es... ...pues bueno pues... Eh, ...lo que he dicho antes... tema de la discoteca... ...el tema de los bares... ...el tema... ...bueno pues bien... ...se puede... ...¿cómo se puede paliar? ...bueno si la gente interpreta que el que haya mm, eh, discusiones acaloradas y el que haya eh, eh, alboroto a altas horas de la madrugada pues también se puede se puede hablar se puede hablar con la gente se puede en fin, es otra forma de estar con la gente otra forma de, de conseguir que, que, que, que no haya esas causas o que las causas sean se remitan a, a, a lo menos posible ¿no? uh -huh. perú eh, cómo ha acogido el barrio y los colectivos las fuerzas vivas del, del barrio este tipo de medidas eh, anunciadas, eh, ¿se va a hacer algo? Eh, bueno, en al principio partimos de la base de que el ayuntamiento aquí no hace absolutamente caso a ninguna a ninguna propuesta que hacemos los, los vecinos. El ayuntamiento, eh, bueno, ya lo que he, dicho, lo que he comentado antes, hay o sea, 145 personas que dicen que cámaras, que es mentira porque no las dicen, y eh, hacen caso y sin embargo no hacen caso pues a, a otro sector importante de gente que, que quiere pues otro tipo de cosas otro tipo de de dotaciones culturales de eh, incluso deportivas sociales etcétera etcétera la atención a la tercera edad a la, a, a todo esto ¿no? eh, un poco la gente decir bueno pues, es, pues la gota de colmar vaso pero es que este vaso está remosar ya ya ya ha remosado hace mucho tiempo el vaso de rosadilla entonces Eh, ...sabemos que no va a haber ninguna respuesta... ...el pataleo lo vamos a dar... ...pues porque es nuestra obligación... Eh, ...quejarnos de hacer... Eh, eh, ...una denuncia en, en forma de... ...toda esta sarta de, de, de mentiras... ...y de interpretaciones perversas... ...entonces, bueno, pues en principio... ...estamos hablando con la gente... ...no son unas fechas las más adecuadas... ...porque, bueno, pues, pues están la gente entre... ...entre con otros compromisos... ...entre preparando fiestas, entre exámenes, entre... ...en fin, nos hemos reunido colectivos... El primer análisis ha sido, desde luego, de, de una errónea interpretación, de una falsa interpretación, de, de una... Eh, bueno, que es igual que los vecinos digan una cosa porque ellos van a hacer lo que les da la gana. En fin, eh, nosotros seguiremos seguiremos insistiendo en que queremos un foro con el Ayuntamiento, queremos que se cometan los problemas de Rosalía de forma global, que aquí hay problemas que, que han aparecido en las propuestas y no se han hecho ni caso, quizás es otra... Y que bueno pues que no nos limitamos solamente a cargar a las faceras sino que bueno pues que hay otras dotaciones municipales que tienen que ver con la relación social que, que queremos fomentar en el barrio y que debe fomentar desde el propio ayuntamiento pero no lo hace y entonces te digo hay una mezcla pues de desidia hay una mezcla de, de, de, de mala uva hay una mezcla de, de pues bueno de perder de deber de el ayuntamiento lo, lo, lo malo que puede ser y la, y la falsedad que puede con la que puede llegar a gobernar y luego el peligro que tiene una gente que esté en unas cotas de poder como estas, ¿no? es decir, que sea capaz un gobierno municipal de hacer esa interpretación y de, y, de, y de actuar de esta forma eh, en base a, a, a, a lo que él llama unas propuestas, que, que insisto que no ha pues la verdad es que nos lleva a pensar que, que, que, bueno, pues que peligro, peligro, ¿eh? peligro con esta gente. Pues eh, Piru, darte las gracias eh, por contarnos lo que está pasando en Arrosadía y veremos qué es lo que pasa con este tema. Bien, oye, una cosa, que la gente de Rosaleda insisto como siempre es lo lo importante lo principal, lo fundamental y lo, lo mejor que tiene este barrio. Las fiestas van a ser la semana que viene y os esperamos a todos. Muy bien, Mega Lumi ¿Vale? esker.